Mixería Tita te invita a su gran inauguración que se llevará a cabo este 11 de marzo. Habrá grandes sorpresas, no faltes.